de gran valor en las piscinas como en el gol sé por ti estar van dispuestos a vencer mas si la suerte es adversa también saben perder te por ti está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 15 de septiembre, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la noticia de las últimas horas y que la dimos a conocer comenzando primera hora regional, pasadas las 13 horas, aunque ya se sabía desde el mediodía que Carlos Rojas no continúa como entrenador de Rangers. ¿Cómo se fueron desencadenando los hechos? En las primeras horas de la mañana el directorio Rangers, que preside Jorge Junge, en conjunto con el gerente deportivo Martín Iribarne, negociaron con Carlos Rojas su salida de la institución. Posteriormente, Rojas dirige su último entrenamiento y para eh, sorpresa del plantel, una vez que termina la práctica, se despide de los jugadores comunicándoles que no sigue. En el fútbol los resultados mandan y estas dos derrotas consecutivas por 3 a 1 frente a Temuco y 3 a 0 ante Everton, que fueron de la mano con un pobre funcionamiento colectivo, desencadenaron su despido. En seis partidos obtuvo 7 puntos de 18 con un 38,9% de rendimiento general Y hubo un desequilibrio en los números, 5 goles a favor y 10 en contra. En el fútbol cuando los resultados no se dan, el hilo se corta por lo más delgado. Y siempre lo hemos dicho, la dirigencia de Rangers a través de los medios en las horas previas nunca va a reconocer. Eh, este tipo de medidas eh, las ejecutan eh, y considerando que no hay fútbol este fin de semana por fiestas patrias y Rangers reaparece el domingo 27 de septiembre al mediodía jugando en el estadio fiscal de Talca ante Iberia de Los Ángeles se me ocurre que esta semana se dará como plazo el directorio para conversar con algunos entrenadores y ya el lunes, en lo posible, eh, que esté dirigiendo su primer entrenamiento preparando el partido frente a Iberia. Y mañana Rangers vuelve a entrenar en la comuna de Villalegre. Esta tarde debiera eh, saberse quién quedará de manera interina, a cargo de los entrenamientos, mientras el directorio se aboca a la búsqueda de un nuevo entrenador. Se me ocurre que Luis Flores mansor debería seguir en un interinato, pero esto se va a confirmar en las próximas horas. La noticia del momento, entonces, indica que Carlos Rojas no continúa como entrenador de Rangers. Intentamos entrevistarlo, pero... Eh, se excusó y dice que no hay nada más que, que, com, que confirmar, eh, eh, es correcta la información y no, no está con el ánimo de conceder eh, alguna entrevista por el momento. Un breve corte y continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica.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 Que sabemos atenderlo Cómo atiende Timacén Usted para nosotros es importante Sueños de niñes Convertir alguna vez Un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan 58 minutos, continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 AM ha sido un día noticioso eh, y, y se confirmó la salida de Carlos Rojas eh, de Rangers y hoy se despidió el plantel, saludamos a Juan José Albornoz eh, muy buenas tardes Hola Pepe Jota, los tomó de sorpresa eh... eh esta situación, eh, porque Carlos Rojas dirige hoy el, el, el entrenamiento y posterior a ello les comunica que no siguen Rangers, esto para eh, el plantel, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron? Bueno, eh, los pido de sorpresa porque no no dijo nada al tofe, eh, terminó la práctica y ahí no nos no dio a conocer la, la noticia y bueno, una pena porque fue, fue de repente y nos no creíamos no, no que hacer que lo, que lo iban a sacar tan tan rápido de, de la banca ¿entrenaron en Villaleire? sí, estuvimos en Villaleire entrenando hoy en la mañana ¿y a grandes rasgos, qué les dijo Carlos Rojas en su despedida? no, bueno una pena, nomás también estaba con mucha pena por el motivo que él había llamado este plantel, de eh, buenos jugadores y, y, y buena profesoras. Y, y así el cuando no salen las cosas, porque el tema jugadorístico creo que es lo que importa y, y no, no conseguimos resultados positivos para poder poderlo bancado dentro de la gente con buenos resultados y siempre siempre pasa lo mismo siempre el hilo se corta un poco, poco más delgado que, que oh, va a salir el técnico ¿no? siempre, así que una pena porque es una, una muy buena persona un buen profesional pero, pero yo ya he vivido ya esto que siempre pasa pasa lo mismo cuando no, eh, los resultados son, son negativos ¿Ustedes se enteraron solamente de labios de Carlos Rojas, o también se hizo presente algún dirigente? No, el profe, el profe nos comunicó, como digo, nos comunicó un desfuentamiento y, y bueno, lo tomamos eh, eh, fue impactante porque no, no, no llevamos para eso, porque no, no, nunca pensamos un, un, una un política así, digamos. Entrenamos súper bien, él estuvo con nosotros eh, y después al término de de entrenamiento nos comunicó, así que fue fue fome en, en el momento. Igual le teníamos un, un cariño a tope, es una gran persona que es, así que una pena que, que lo que pasó ¿Ustedes no sospecharon nada durante el desarrollo de la práctica? Eh, ¿Entrenaron como si estuvieran pensando en el próximo partido? Sinceramente, Pepe, nos no, no entrenamos como un día más, como eh, muy buenos de este como ha sido todo. Y pensando pensando en, en el partido próximo, nunca se nos pasó la cabeza y lo, lo que sucedió. El, el profe, como le digo, quedamos todos adentro con la noticia que nos, que nos dio ¿Christian Eitel también habló con ustedes? No, el profe no, no, no estaba con nosotros. El está pasando por un momento complicado con su padre. Está eh, está muy grave, tengo entendido. Está grave en el hospital. El padre vino la semana pasada a estar con él del sur. Eh, y ahí estuvimos con él con el papá, eh, compartiendo los días de entrenamiento y de un día a otro eh, cayó al hospital y ahora se ha puesto muy grave la situación de él así que él está eh, este día eh, amaneció muy complicado y, y estaba con él en el hospital así que eh, una pena también por el momento que está viviendo el, el papá del profesor Dialogamos con JJ Albornoz ¿Y ¿Quién ¿seguirá de manera interina a cargo de los entrenamientos? ¿A contar de mañana se les informó? No, Pepe, no, no sabemos nada de eso. Eh, nada, no, no, no se les ha informado nada, así que yo creo que eh, no sabemos si seguimos esperando ahí, con quién, no no, no se lo ha informado nada. Así que esperando nomás que, que se nos informe, yo creo que está curso de la tarde para... Eh, Para, que, para volver al entrenamiento, así que con tranquilidad nomás, y, y bueno, en el, en el, eh, cuando pasan estas cosas eh, es una pena, pero pero bueno, los que estamos insertos en esto sabemos que cómo son las cosas, y, y esto es fútbol, y, y pasa cualquier cosa en, en el fútbol, así que con la tranquilidad nomás, y, y tratar de de... de, de de entrenar quien sea quien llegue y, y de la mejor manera para para el objetivo de nosotros cuando Carlos Rojas les comunica esta medida ¿estaba muy afectado, tocado? sí, estaba tocado esto es, es de piel es un tipo es un tipo de piel muy afectado a jugador eh, y, y creo que nadie para nadie en el rato Eh, se sabe de, de su función en eh, eh, una pena eh, muy triste y, y, y bueno, tenemos que, que que cada uno en tema nosotros como jugador eh salir lo más pronto posible a eh, encontrar eh, Eh, los buenos resultados, resultados positivos que nos lleven no, a, a cumplir nuestro objetivo rápidamente y, y tratar también de, de que profe también eh, porque un club que no me queda la menor duda que que va a ir bien porque un, un es un voto una muy buena persona y, y, y ojalá también que lo deseo la mejora de esto en esta mala campaña, ¿quién falló? ¿Carlos Rojas o los jugadores? ¿O errores compartidos? Yo creo que son... Todo esto en el fútbol son errores compartidos. Nosotros también no, no funcionamos como equipo. Eh, son son errores que... Que hemos conversado. Y, y tenemos que solucionarlo rápidamente. Ya el partido pasado... compartido partidos que los veo muy mal... Eh, nos faltó un poco y llegué ese mercoto y y bueno de, eso no no pasé un poco la cuenta. Fota y ya vivieron esta experiencia la temporada anterior cuando eh, salió Jorge Garcé, eh, ¿qué característica debería tener un nuevo entrenador de Rangers porque eh, a la larga se dice que el plantel no lo armó, eh, demora un tiempo eh en un nuevo entrenador conocer las fortalezas y debilidades del, de los jugadores? Bueno, si un técnico que, que conoce la edición eh, chileno, argentino, que, que está acá y que conoce muy bien la, la, la situación de nosotros a lo mejor se la más, más fácil pero si entrenador que no conoce la edición que primera vez que va a dirigir en Chile, yo creo que que, que se demora un poco más eh, en conocernos, pero pero bueno, llegue llegue, nosotros vamos a encontrar con un, un buen grupo, un buen grupo de jugadores que quiere salir eh, de esta posición, eh, quiere eh, lograr rápidamente logros positivos y, y bueno, un excelente grupo también de, de personas que que se hacen también más fáciles el trabajo. Se habló a nivel de camarín entre los jugadores, porque después del partido en Sausalito, eh, Santiago Malano declaró que algunos compañeros eh, eh, no corrieron todo lo que eh, debieran eh, correr. Eh, se ¿Hubo autocrítica entre ustedes? ¿Se dijeron las cosas de frente? Siempre está la autocrítica de nosotros, de, del jugador, de de ¿Qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y para salir rápidamente de esto, si nosotros tenemos un equipo eh, con el objetivo claro, que el objetivo eh es subir a primera división y, y ese objetivo nosotros es, es un sueño, que voy por ello y no lo vamos a soltar así o como así. Eh, sabemos que hemos perdido puntos importantes, que estamos no estamos realizando un, un juego que, que nos permita eh ganar. Eh, y creo que, que tenemos que cambiar el tipo rápidamente buscar eh, ese metamito que, que nos falta para para revestir rápidamente la situación y, y somos muy autocríticos en eso ¿Y la realidad indica en estos momentos que están más cerca del colista que de los punteros? Así es, así es pero también del puntero estamos a 6 puntos son dos partidos y tenemos que pensar esto es la mentalidad tenemos que... Estar día a día entrenarse para, para aquello y, y bueno buscar eh, eh, lo, lo principal que es, es como cómo ganar así que eso es rápidamente vamos a tener esta semana y la otra para para buscar eh, el sistema de juego la idea de juego que, que, que quiera el nuevo técnico y, y bueno como te digo el a encontrar con un grupo que que, que está dispuesto a hacer bien las cosas para el beneficio de, de cada uno y, y, y el, del club que lo va a importar. Así que, como te digo, eh, estamos en esa, en esa sintonía todos. Por último, eh, esta noticia es muy reciente, se enteraron del labios de Carlos Rojas, que ahora pasa a ser ex entrenador de Rangers, eh, se me ocurre... Eh, eh, la experiencia indica que mañana seguramente un alto dirigente les va a comunicar eh, los, eh, eh, quién sigue eh, en un interinato y eh, ¿esperan ya eh, en las próximas horas que se acerque un dirigente a conversar con el plantel? Yo creo que es así porque la, la última vez que cuando se salga a Jorge García fue así, fue, los dirigentes fueron al Camarín, a comunicarnos, y, y esperamos que, que esté así, no, no me cae la verdad que, que yo creo que, ha, que así va a ser. Jota, y finalmente, ¿cree que la presión eh, del medio era insostenible para Carlos roja O sea, es que la presión estaba, nosotros también la, la sentíamos, que la gente... Eh, estaba a gusto con, con el profe eh, esto vino ya del año pasado pero nosotros sabíamos que, que nosotros éramos lo más importante de, de ganar para que para revestir toda esa situación que está viendo el profe no fue así y, y y pasa lo que lo que ha pasado eh, una pena porque como te digo un excelente profesional muy buena persona y y, y eso te las cosas que nos pegó creo que eh, las llevamos nosotros y, y, y bueno, queremos que, que a él le vaya bien como, como a nosotros también nos vaya bien y salir de esto, eh, empezar ya con los puntos y, y empezar a ganar de, de, de tres puntos. J, gentil, y en estos momentos entonces ustedes no saben quién va a dirigir mañana y eh, qué indica la pauta de trabajo en esta semana anterior donde eh, eh, se celebra la fiesta patria bueno, no sabemos no sabemos hasta el fue tan rápido todo esto, ha sido rápido eh, esperemos que en Cacuzna tarde ya nos digan eh, con quién vamos a cenar, la hora eh, el lugar, yo creo que vamos a seguir cenando ahí, pero, pero bueno tenemos que pasar la hora y, y tener ya eh, algo claro de aquí, de aquí a la noche Gracias por dialogar con Señal Deportiva. Bueno, está bien, está bien. Juan José Albornoz, volante de enlace de Rangers, eh, ratificando que hoy por la mañana Carlos Rojas eh, se despidió de sus dirigidos y es oficial su eh, salida. Hubo un acuerdo entre las partes, eh, por los dirigentes negociaron la salida con Carlos Rojas Eh, rojas y seguramente se tomarán esta semana para abocarse a la búsqueda de un nuevo entrenador. Y, eh, y se me ocurre que Luis Flores Manzor, quien venía siendo el ayudante de Carlos Rojas y por largos años ha estado trabajando eh, en Rangers, eh, en el fútbol joven, eh, eh, debería seguir en un interinato. Ya a contar de las próximas horas, creo que eh, Jorge Yungue y su directorio se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 Deportiva no se cambie, tenemos mucho más que entregar en este día tan noticioso. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo, Sefinas Finas PF, pasión por la calidad.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 de oro el trabajo llegó la hora de ir al pago sábado hoy se cambiará solo y quemado por el sol se pone lindo y se va al fútbol continuamos con señal deportiva absoluto hermetismo a través de la presidencia eh, no hay Eh, todavía una comunicación oficial eh, Rangers eh, a nivel directivo no se caracteriza por ser muy mediáticos eh, prácticamente el único vocero que se tiene es el timonel Jorge Yungue y el gerente deportivo Martín Iribarne pero eh, para este tipo de informaciones cuesta mucho eh, pesquisar la noticia Aunque ya es de carácter oficial, sin duda, de aquí en adelante comenzarán a surgir una danza de nombres, eh, entre otros, Dalcio Giovagnoli, con quien se ha sostenido algún contacto, pero en estos momentos es inalcanzable para lo que pudiera pagar Rangers. Si Giovagnoli hace un año costaba cerca de 5 millones de pesos mensuales, sueldo con el que llegó a Cobresal, ahora esa cifra mínimo se triplicó porque estamos hablando de un técnico campeón de la primera división, una verdadera hazaña la que hizo con Cobresal. El currículum de Giovagnoli anda en varios continentes, estuvo muy cerca de ir a los Emiratos Árabes, tiene ofrecimientos de equipos de primera división en Chile, se está haciendo querer Giovagnoli, pero económicamente es inalcanzable. Raúl Toro, es un nombre que siempre ha sido el gusto de uno de los accionistas, Ricardo Cruz, pero que no ha tenido acogida por parte de, de otro sector eh, dirigencial, pero siempre está eh, presente el nombre de Raúl Toro. Otro de los que se agregan, un argentino que en temporada pasada dirigió a San Luis de Quillota y Everton de Viña del Mar, Diego Osela, y no descarte el día sábado conversamos con José Daniel Morón en estos micrófonos, eh, que casualmente se encontró en un restaurante eh, con eh, Jorge Yungue y el gerente Martín Iribarne, tuvieron la oportunidad de charlar, pero sobre canchas de pasto sintético, Morón se dedica a la instalación de carpetas sintéticas y eh, eh, Yungue se mostró interesado porque... Eh, le gustaría eh, eh, cuando se adquiera el complejo de instalar una cancha sintética para los eh, para que puedan entrenar eh, también las divisiones menores, eh, pero se le pidió el número de teléfono y no descarte que como Morón hasta hace poco era eh, eh, preparador de arqueros, ayudante de cancha de Ivo Azaia Ñulense y también trabajaron en otros clubes, pudiera... Eh, estar dentro de, de un abanico de posibilidades el nombre de Ivo Basay. Pero es muy prematuro ya eh, entregar un listado, pero no hay no hay de, tiempo para demorarse. Hay que aprovechar esta paralización del torneo en fiestas patrias y se me ocurre que el nuevo entrenador de Rangers debiera ser presentado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 distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, haga su pedido al Fono 222-2073 y 223-1555. Solicite su gas y rápidamente llegará a su domicilio. Los números no fueron favorables a Carlos Rojas. La temporada pasada logró manten mantener la categoría con un pobre rendimiento y este año... Tuvo la posibilidad de armar el plantel a su medida. Llegaron la mayoría de los jugadores que solicitó. Desde el primer día, el 12 de junio, estuvieron todos eh, haciendo la pretemporada. Hubo cinco encuentros preparatorios. los eh, Agréguese los seis partidos de Copa Chile. Eh, y ahora seis partidos del campeonato de la primera vez. Y Rangers, lamentablemente, no logró un modelo, una forma... De juego y, y, y el rendimiento fue de más o menos, después de prometedores partidos frente a elencos de primera división como Universidad de Chile y O'Higgins, Rangers, después de esa eliminación ante Curicó, que caló hondo, no levantó más. Perdió también con San Felipe 2 a 0 en el Valle de la Concagua, por ahí le ganó 1 a 0 a Barnechea en Talca, después sumó dos derrotas consecutivas que gatillaron el despido de Carlos Rojas, el 3-1 con Temuco en Talca y el 3-0 a ante Everton en Viña del Mar. No se trata de ser general después de la batalla, pero a usted le conta, amable auditor, que en estos micrófonos siempre dijimos el tiempo será el mejor testigo. Sería irresponsable si vamos a asegurar que Rangers animará el torneo. Incluso cuando se ganó a O'Higgins cuando se hizo un partidazo con la U en Santiago dijimos, cuidado los equipos de primera división dejan jugar dan espacios, pero es distinto enfrentarse al el de la primera B y ya quedamos preocupados cuando se perdió con Curicú unido en la granja por 1 a 0 y en Talca por 2 a 1 y cuando comenzó el campeonato y a duras penas Rangers logró empatar 2 a 2 con Coquimbo unido en la agonía y eh, en ese aspecto siempre fuimos cautos y dijimos cuando ya el campeonato eh, eh, transcurra eh, en unos 5 o 6 partidos podemos dar una eh, opinión más acabada. Y la irregularidad fue la característica de Rangers. Y lo otro, eh, un desequilibrio total en las líneas. Un equipo poco compensado, muy vulnerable, muy permeable en defensa. Los números están a la vista. Rangers en en seis partidos ha recibido 10 eh, goles en contra y apenas ha marcado cinco con un bajo promedio, menos de uno por partido. Y ayer dijimos, hay que dejar que los dirigentes de Rangers eh, eh, tomen decisiones, eh, quieren lo mejor para el club y llegaron a un consenso y y tomaron la medida con la idea de revertir este mal inicio de campeonato donde Rangers en estos momentos está más cerca del colista, supera en 3 puntos a Coquimbo Unido y más lejos de los punteros está 6 de, de San Felipe, Temuco y Cobreloa los jugadores también tienen algo que decir algunos están muy por debajo del nivel que se esperaba háblese de Marcelo Jorquera de Mariano Berriex, Miguel Ángel Orellana y eh, Jonathan Masola por mencionar algunos, eh, Masola como aporte extranjero de mostrar más. Y agrego otro, Andrés Reyes, por por dar al, algunos nombres que hasta el momento eh, están en deuda y por lo menos hasta el término de estas 15 fechas las cartas están tiradas sobre la mesa y el nuevo entrenador solamente tendrá la posibilidad de inscribir si no me equivoco, cuatro jugadores para la segunda etapa del torneo en enero el entrenador que llegue tendrá que conocer la división y aceptar lo que hay actualmente porque no queremos más adelante que salgan con la monserga este plantel, no lo armé yo del momento que acepte es porque cree que le puede sacar rendimiento al equipo. Rangers tendrá que mejorar mucho en lo colectivo para ubicarse en la parte alta de la tabla. Y la medida se tomó eh, en un momento donde viene un breve receso por fiestas patrias para que el nuevo entrenador ya pueda preparar el partido con Iberia la próxima semana esperemos que el cambio surta efecto y Rangers se ubique en el lugar donde se merece Rangers en la primera vez siempre tiene que estar en la parte alta de la tabla Rangers es un club de primera división, más allá de los vaivenes que indica la historia el club con más ascensos y descensos pero seamos claros eh, eh, Rangers está por sobre equipos que en estos momentos están Militan en la eh, primera eh, división, eh, por dar algunos ejemplos. Para mí Rangers es más que equipos como San Marco de Arica, Unión La Calera, el, eh, San Luis, Antofagasta, por dar algunos casos. Rangers es un elenco que de una vez por todas necesita recuperar presencia en primera edición, pero con bases sólidas para eh, pelear cosas importantes en el tiempo, y dejar atrás ese estigma de equipo ascensorista. Kiosco de diario, revistas con fites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena,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 Señal Deportiva.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 vamos con señal deportiva queremos eh, saber opiniones desde otra arista también es importante la opinión de, de los hinchas saludamos a Héctor Mejías que integra un grupo de 30 abonados denominado la bandita que se ubica en tribuna muy buena tarde hola José cómo estás Héctor cuál es su punto de vista sobre el despido de Carlos Rojas la verdad, José, que estoy bastante contento porque era era algo que se pedía la hinchada y que ya era momento ya de, de hacerlo. La verdad que me hubiera gustado que hubiera sido antes, pero creo que todavía se puede hacer algo. ¿Qué características debería tener el nuevo entrenador de Rangers? A mí a mí la verdad, José, me gustan lo, los técnicos con carácter. Yo creo que a la gente también le gustan lo, los técnicos con que tengan carácter, ejemplo Hugo Solís, José Cantillana, gente que mande, digamos, y, y que, que, que en el cabarín la lleve. Po. ¿Y por qué, ¿Qué responsabilidad tienen los jugadores en esta mala campaña? Mira, yo yo creo que obviamente y en definitiva ellos son los que juegan, pero yo siento que, que el técnico lo, lo que hizo el día domingo, poner a la Nona Muñoz en contención, es decir... Eh, jugadores con, en puestos cambiados, digamos, Fran Fernández en el mediocampo, Malano está jugando de jugó hasta de central el, el partido contra que jugaba a entonces Temuco. en definitiva, contra Temuco, es decir, muchos errores, muchos errores. Entonces yo creo que el principal culpable es eh, Carlos Rojas. ¿Pero cree que con este plantel... ¿Se puede mejorar demasiado la campaña para animar el torneo? Mira, yo, si bien es cierto el fútbol de segunda edición es distinto al de primera, pero yo creo que con lo que se mostró a principios de año, jugando los jugadores en sus puestos, eh, yo creo que se puede por lo menos mejorar la campaña y, y yo apuesto a que en esta primera etapa entramos entre los cuatro. ¿Se ve un desequilibrio por ejemplo eh, pocos goles eh, convertidos cinco en seis partidos y 10 recibidos eh, la defensa muy permeable sí sí pues, eh, yo creo que, que se nota se nota que por ejemplo eh, la nona tiene que hacer jugarrnos los delanteros pero a los delanteros no les llega ninguna pelota buena ninguna pelota con con ventaja y tenemos dos goleadores ¿eh? dos goleadores incluso hasta almendares podría Podría entrar de titular pero que jueguen los puestos que corresponda es decir entre los centrales eh, es decir y que le lleguen buenas pelotas digamos la nona está para crear no está para marcar digamos para tirarse al suelo el día domingo contra en el, contra dro jugó de contención es decir imagínate es decir así de perdido el técnico héctor mejía le gustaría un entrenador chileno o extranjero mira la, la, la verdad que obviamente si uno empieza a buscar no hay mucho no no si tú empiezas a mirar digamos no hay mucho donde donde buscar, pero yo yo, yo creo, y por lo que conozco la historia de Rangel, me gustaría un técnico que tuviera carácter, un técnico que mandara en el camarín, un técnico que, que fuera fuerte en sus instrucciones y que los jugadores pudieran transmitir eso. Y en otro tema, eh, ya se cumplieron un año y dos meses de la nueva administración eh, de Rangel. Eh, ¿Cosas positivas? y también eh, de manera constructiva algunas debilidades que ha visto en la gestión. Mira, yo yo le yo como talquino obviamente agradezco que ellos hayan hecho un esfuerzo, un esfuerzo importante económico por eh, por quedarse con Ranger. Eso uno lo valora, uno como hincha. Pero siento que estamos en una deuda importante en la cercanía con la gente. Estamos yo los dirigentes soy muy responsable de haber eh, validado al técnico con una campaña que fue menos que mediocre. Entonces, ellos también tienen una responsabilidad importante. Yo yo sé que hoy día han tenido que desembolsar un, un finiquito importante, ¿ya? No menor, y lo lo entiendo, pero también ellos tienen que asumir que ellos no tomaron una buena decisión cuando le renovaron a Carlos roja porque ya venía con una campaña mala. Entonces, ellos tienen que... Chuta, hoy día le salió más caro, imagínate. Dentro de lo positivo, habría que indicar que están muy cerca de adquirir el complejo de la constructora. Sí, por eso te digo, yo, yo valoro que ellos se hayan hecho cargo del club, que lo hayan comprado los argentinos. Oye, valoro que le estén, por lo menos, sea gente de Talca. Ya valoro que estén comprando la independencia, pero también entiendo que es una sociedad anónima, por lo tanto eh, no es algo para el club, es para para ellos mismos, digamos, ¿te fijas? Pero pero se avanza, se avanza. Me gustaría más cercanía con la gente eso sí. Me gustaría más que ellos fueran más, por ejemplo, pucha, lo abonado, no sé, son 200, 300, 400 abonados. Hoy una reunión de abonados, cita una reunión de abonados y díganos lo que quiere, lo que quieren hacer. Cuéntennos háganos eh, que seamos parte porque en definitiva los abonados eh, eh, son como los socios antiguos y también queremos que Chuta nos escuchen po, porque nosotros podemos ir sumando más gente ¿te fijas? yo yo he visto videos con, con mi grupo los que nos juntamos y vemos videos del ranger antiguo, el ranger Chuta cuando el estadio estaba lleno cuando cuando estaba Hugo Solís el entrenador, cuando estaba es eh, eh, eh, decir Raúl Toro ¿te fijas? y el estadio lleno y es porque identidad, y eso se ha perdido. Ellos tienen que recuperarlo, pero oye, partan con los abonados, que los abonados se sientan contentos con con la, con la acogida del club. ¿También le gustaría eh, una mejor celebración de los aniversarios? Ima, imagínate lo, lo, lo del aniversario, pues, y estamos en yo sé que estamos con este tema, pero también, oye, ¿por qué...? una comisión de, de socios lo que hemos querido hacer nosotros, José y que tú bien sabes, digamos, de, de traer al Ranger 83, hacer un esfuerzo económico, pero ellos tampoco quieren ni siquiera escucharnos para darle la idea, qué es lo que queremos hacer. Hay un grupo de hincha de socios abonados que quieren ayudar a que puedan bendigar traer al Ranger 83 y que se para para aquí para que la gente vuelva al estadio si es lo que se busca, pero ellos no ni siquiera nos quieren escuchar, ¿te fijas? caso, es fácil ubicar en el club al presidente, usted tendría que acercarse. Correcto, por eso te digo, pero hemos intentado, para que tú sepas, nosotros hemos intentado contactarnos con Jorge Yungue, y le hemos incluso mandado el mensaje de, de, de qué lo que queremos hacer, y la verdad que ellos no, la, la negativa es rotunda, porque no está dentro de lo que ellos quieren, ¿Te fijas? Finalmente, si tuviera que elegir el nuevo entrenador de Rangers, tres o cuatro nombres que le gusten, a ver. A ver, me gustaría, como te digo, te ti diciendo, me gusta Cantillana. Eh, la verdad que hablé con Hugo Solillo en Serena hace poco tiempo y está bastante activo, no, no como podemos pensar alguno de que está, ya no está en el fútbol, totalmente equivocado, está bastante activo. Si tú conversas con él, te vas a dar cuenta que, que, que él actualmente, hasta el día de hoy, ve bastante fútbol. Entonces, no sería descartable, y aparte que, que se identifica con el club, sabe lo que la gente quiere. ¿Y otros nombres más? Eh, eh, eh, probablemente Raúl Toro. Cierto, porque también conoce la visión que hace la gente, sabe cómo es la gente acá en Talca, eh, y también lo logró éxitos con nosotros. Gentil eh, Héctor Mejías, también queríamos saber la, la opinión Gracias, de los ranguerinos, de lo, hincha. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos abordar el tema de a través de varias aristas en señal deportiva.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 Venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, tres años de garantía, completo stock de repuestos en talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, Termocol 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Y a propósito de lo que pasó en Rangers, ayer apareció un reportaje a dos páginas en un medio escrito en sobre un informe de los estrategas en el fútbol nacional en Chile los entrenadores cada vez duran menos en la quinta jornada de la apertura cayó la guillotina para dos entrenadores una dinámica que se instaló en la máxima categoría local la fragilidad del rubro se refleja en las estadísticas 89 técnicos pasaron por la categoría en el último lustro Nelson y esto es en primera edición Nelson Acosta y José Cantillana dejaron de cumplir funciones en Iquique y Antofagasta, respectivamente. Un examen de 450 minutos que reprobó a ambos. El banquillo técnico se transformó hace rato en una silla eléctrica, impelida por los resultados. Hay casos más curiosos en los últimos años. Nelson Cosio, Juan Manuel job Daniel Chazarreta y Hugo Vilches dejaron sus trabajos después del primer partido del torneo. Ser entrenador se ha transformado en un trabajo difícil y estresante. Dependemos de los resultados, al mismo tiempo que el mercado está más reducido. La cosa está así en Chile y Argentina, porque en Europa y México es otra situación. Yo jugué hace 20 años en México y siguen estando en gran parte los mismos entrenadores, dice Jaime Vera, que dejó la cesantía para asumir otra vez en Iquique. En Iquique. Mientras José Luis Sierra es el único entrenador que se ha mantenido activo sin interrupciones desde el 2010 a la fecha, otros colegas han peregrinado por diferentes clubes en la categoría. Durante la última decena de torneos, Marco Antonio Figueroa trabajó en siete instituciones, Fernando Vergara e Ivo Basay dirigieron en cinco. Daniel Morón, brazo derecho del Hueso asai analiza el escenario. Ganar siempre fue importante, pero desde que llegaron las sociedades anónimas deportivas se volvió más prioritario. No hay tiempo para procesos, es ganar o ganar. Lo ideal sería que a los entrenadores se les midieran el tiempo, armar un equipo de la mano de los dirigentes y trazar un objetivo a dos o tres años. El mercado está inestable, pero ojo, que no todos los entrenadores que se van de un equipo son malos. El técnico que está afuera siempre cree que puede arreglar una mala campaña y ahí a veces también nos equivocamos. El promedio desde el 2010 a la fecha indica que seis equipos cambian técnico durante el campeonato caso crítico fue la temporada 2010 cuando mundial de Sudáfrica de por medio 14 de las 18 entidades en competencia llegaron a diciembre con una estratega distinto al del comienzo incluso el campeón de universidad católica golpeó el tablero sustituyendo al fantasma por juan antonio pizzi el entorno está muy violento califica fernando díaz el hincha reacciona con poca tolerancia y en los momentos malos, que hasta los equipos que salen campeones los tienen durante una campaña. Por ejemplo, el ambiente negativo con la Sarte la U, que salió campeón hace poco y ahora va invicto. Ahora, en esta profesión hay que ganar siempre y debemos tener la coraza para soportar eso. La única manera de blindarse de esta inestabilidad es convencer al plantel, ojalá a los dirigentes, y resguardarse con el contrato, sostiene el Nano Díaz. 37 entrenadores extranjeros dirigieron en clubes de primera en los últimos 5 años. 8 técnicos de los 89 que pasaron por primera desde el 2010 hasta ahora fueron campeones. Pisi, Sampaoli en 3 ocasiones, Pellicer, Sierra, Berisso, Tito Tapia, Lazarte y Dalcio Giovagnoli. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes, atención de lunes a domingo. El Mono tiene todo lo que necesita para las fiestas patrias en Terminal de Buses, local 22. Vamos revisando, en primera edición cuando hoy se completa la sexta fecha con el partido que van a disputar en la Florida, Audax Italiano con la U. A propósito, ayer se produjeron los siguientes marcadores. Palestino ganó 2 a 0 a Santiago Wanders en la cisterna. No debutó David Pizarro. Se volvió a resentir. la eh, Colo Colo le ganó 3 a 1 a Unión La Calera. Invicto, brillante, puntero. Ha ganado sus seis partidos. Tiene 18 puntos, 100% rendimiento. Y San Marco de Arica goleó 4 a 1 a la Universidad de Concepción. A ver, vamos revisando. Vamos revisando. Cuando se va a completar la sexta fecha, ¿cuántos equipos en primera división ya han cambiado entrenador? Y otros están en la cuerda floja. En cualquier momento se van. Vamos viendo en... En... A ver... En Deportes Iquique se fue Nelson Acosta, llegó Jaime El Pillo En Deportes Antofagasta... Despedido José Miguel Cantillana y en, en, en los próximos días debiera conocerse el nuevo entrenador. Y ahora, lo más reciente, renunció a San Luis de Quillota el entrenador argentino Mario Chiacua. Ya van tres técnicos cortados. Y en primera vez, cuando ya eh, transcurren seis fechas, ¿Qué equipos han cambiado entrenador? Rangers. Hoy se confirmó eh, eh, la salida de Carlos Rojas. Tenemos a Rangers. Y me parece que no, no hay más novedades hasta el instante. No, hasta el momento Carlos Rojas es el primer entrenador despedido en lo que va del torneo. La guillotina para los técnicos eh, eh, realmente es una carnicería. Cada vez duran menos. Las sociedades anónimas no soportan procesos y exigen resultados, porque los resultados van de la mano con lo económico. Una buena campaña lleva público al estadio, más sponsor. Una mala campaña aleja a la gente. y eh, Hay menos auspiciadores. Por eso... Hoy por hoy, bajo el modelo las sociedades anónimas, los técnicos rinden un examen domingo a domingo. No hay tiempo para esperar y, y su continuidad pasa por los resultados inmediatos. Un breve corte y ya continuamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada.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 vamos con señal deportiva seguimos con las informaciones el cuerpo técnico de Chile se desarma Sebastián Becachese dejará de ser el, el ayudante Jorge Sampaoli después del partido de la Roja contra Uruguay en la cuarta fecha de las eliminatorias el trasandino ya les comunicó a Sampaoli y al preparador físico Jorge Decio que iniciará su carrera como entrenador en noviembre su primer destino sería la Universidad de Chile. ¿Cómo tan fácil la posibilidad de dirigir a un grande? Tendría que hacerlo como Berisso. Partió en un equipo como Higgins y fue campeón. Qué fácil sea la oportunidad para algunos de llegar a un equipo grande. Y veremos también cómo rinde Sampaoli eh, sin su ayudante. A veces cuando se desarman los cuerpos técnicos no es lo mismo. Por dar un ejemplo, a Jorge Garcés le pasó. Después de, de dejar de trabajar con José Miguel Cantillana no tuvo eh, grandes logros eh, dirigiendo eh, hasta que trabajó con Cantillana la cosa anduvo bien y se vio coronada con el título con Wanders el 2001 eh, ahora mismo eh, se, y, se, va, se iría el ayudante de San Paoli y a veces dos cabezas piensan más que una veremos eh, qué, qué sucede a futuro y lo más reciente, Colo Colo es perfecto eh, dice un titular con otra presentación arrolladora los Alvos vencieron fácil a la calera y siguen imparables en su ruta al título el equipo de José Luis Sierra completó 18 puntos de 18 posibles siguen entonado en la cima el torneo apertura y se marcha a las fiestas con un rendimiento perfecto Colo Colo ayer dio cuenta de la calera por 3 a 1 y el debut de David Pizarro tendrá que esperar eh, todo estaba dispuesto para que el volante debutara ayer frente a Palestino en la derrota por 2 a 0 de Wanders pero el domingo en el tenis fútbol sintió nuevas molestias musculares que ayer ratificaron las imágenes, signos inflamatorios de su músculo recto anterior del cuádricep derecho, detalla el parte médico, no se puede creer las lesiones más graves las he tenido en Chile a los 19 años me desgarré cuando vine a la U me fracturé Y ahora esto, son coincidencias que hay que aceptarlas, hay que tener paciencia, pero esto ya se hace insostenible para mí. Lo único que quiero es jugar lo antes posible, manifestó Pizarro, que siguió a sus compañeros en la entrada del túnel en La Cisterna. El debut de Pizarro debiera esperar ahora hasta el 26 de septiembre para tener acción en Valparaíso ante Unión La Calera. En todo caso, creo que por un tema de marketing para Wander es mejor que David Pizarro haga su estreno en Valparaíso a estadio lleno, que a lo ha hecho ayer en un recinto tan inhóspito, en un día poco habitual para el fútbol, como el lunes en la cisterna y otra información los máximos artilleros que ha tenido Chile en el extranjero con 217 goles, ninguno hizo más que Osvaldo Pata Bendita Castro en México vamos revisando, los máximos goleadores chilenos en el extranjero, el domingo pasado, Mauricio Espinilla estiró aún más su ventaja sobre Marcelo Salas como el futbolista nacional que más tanto se anotó en Italia. El matador, sin embargo, sigue siendo el chileno con más gritos en Argentina, al tiempo que Arturo Vidal lidera este ranking en Argentina alemania contando solo las anotaciones en torneos de primera división en las ligas más respetadas del planeta asoman nombres sorpresivos como las cifras de ignacio prieto en francia además de otros consolidados como las marcas que estableció iván zamorano en españa eh, zamorano fue pichichi ignacio prieto dejó huella en lil jorge robledo hizo historia en inglaterra pinilla maduro en italia nadie celebró más que Valdivia en Brasil Matador Salas ídolo en River y Vidal enseñó el camino en Alemania y agregamos en México a Osvaldo Pata Bendita Castro un insigne, partió a México en 1972 después de haber militado en La Calera y en Concepción en suelo Azteca se cansó de convertir, llegó a la impresionante cifra de 217 goles que repartió en 5 clubes 49 por el América 91 en Jalisco 44 en Coyotes de Neza, 29 en Potosino y 9 en Pumas, que le valieron su apodo de Pata Bendita. En México también se lucieron los nacionales el Pony Rodrigo Ruiz con 158 goles, el Fantasma Marco Antonio Figueroa con 138 y el Búfalo Carlos Poblete con 131. Lo dejo en buena compañía a través de Fantástica. Esperando que haya quedado conforme con nuestra entrega informativa, lo invitamos para mañana con Señal Deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Y la noticia del día fue el despido de Carlos Rojas de la dirección técnica de Rangers. Se despidió el plantel hoy por la mañana después del último entrenamiento en Villalegre y en las próximas horas estaremos atentos a los nombres que saldrán al tapete donde habrá que elegir uno como futuro entrenador de Rangers, esperemos que vengan tiempos mejores para el elenco talquino y se ubiquen en el lugar donde se merece en primera B tiene que ser cabeza de león y no cola de ratón muchas gracias por su sintonía buenas tardes para todos